El día de hoy traemos un tema bastante interesante para todos aquellos que están interesados en encontrar el despertar espiritual, esta etapa donde buscamos la iluminación en cualquier tipo de religión o espiritualidad o disciplina, porque no está casada directamente con una, sino que está reflejada en diferentes eh, espiritualidades. Esto es bastante interesante, ya que platicando entre nosotros de nuestras tragedias, de las noches oscuras que hemos tenido cada quien. Nos dimos cuenta de que nunca lo habíamos hablado. Entonces, pues en la que Lara se reunió para esto. ¿De qué habla el despertar espiritual? Espiritual. Bueno, miren, básicamente es que todo bonito, todo hermoso, pero tiene sus etapas, al igual que el duelo. Estas etapas son el primero el llamado, Normalmente es cuando todo sale bonito, todo nice, todo brilla. Es más, el universo te manda todo lo que tú necesitas. Después es la noche oscura del alma, que es el tema de hoy. Después de eso es el tesoro espiritual, luego es el ermitaño y luego la materialización. Pero eh, son temas bastante amplios. Creo que el más amplio, de hecho, es el que vamos a hablar hoy, de la noche oscura del alma. Así es que, pues, empezamos. La noche oscura del alma... Pues es una etapa de crisis, eh, algunas se desatan por cosas externas como la pérdida de trabajo, por salud, por algún llamado, pesadillas o que tú empezaste tu vida fit y de repente te lastimas. Ese tipo de crisis, eh, de mayor o menor me medida, nos hacen dudar de nuestras propias capacidades y acercarnos a la culpa en vez de acercarnos a nuestro objetivo o a nuestra espiritualidad. En todas, todas, todas las religiones que quieran, manden las que han existido, las que existen y las que existirán, siempre hay un momento en donde el, el santo, el dios, la entidad, pasa por un momento de duda y de miedo. Y pues esto básicamente es la noche oscura. Platíquenme todos aquellos que se están, pues, dedicando a estos temas espirituales. ¿Cómo les ha ido con la noche oscura o directamente todavía siguen en la primera etapa del llamado Didier de hecho la noche oscura es una etapa que todos vamos a vivir en algún punto de nuestra vida o aquellas almas que hayan elegido despertar a nivel espiritual en este plano van a experimentar la noche oscura del alma esta noche oscura del alma viene un paso antes de que suceda tu despertar espiritual y encierra una crisis existencial Donde te preguntas ¿Qué haces en este espacio? ¿Qué haces en este tiempo? Y te cuestionas ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? Porque muchas circunstancias de la vida Se pueden estar acumulando O pueden estar llegando como experiencias Y estas crisis fuertes Pueden hacer que incluso Tú te desconectes de la vida Te desconectes de lo que amas o no encuentras lo que quieres, lo que amas, lo que deseas, que incluso puedes llegar a pensar que este mundo no tiene sentido. En ese momento que se origina esa noche oscura del alma, que es un periodo de reflexión en el cual tú vas a tu interior a preguntarte ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿cuál es mi plan de vida?, ¿qué propósito tengo?, y empiezas a encontrar respuesta a estas preguntas, es primordial para tener tu despertar espiritual. Puesto que, cuando ya te haces consciente, tú ya puedes encontrarle la felicidad, puedes encontrarle el propósito a tu existencia y a este mundo. ¿Y cómo inicia la noche oscura del alma? Con crisis. Empieza con crisis. Crisis a nivel económico, crisis a nivel de salud, crisis a nivel emocional... Preguntas existenciales eh, No encuentro mi lugar No sé quién soy Empieza incluso explorando tu propia oscuridad como ser humano Empieza en el momento que te cuestionas tus emociones En el momento que te cuestionas quién eres Empieza en el momento donde te preguntas quién es Dios Que es la pregunta más existencial ¿Dónde está Dios? ¿Por qué... Eh, ...esta vida es temporal... ...porque existe la muerte... qué pasa después de la muerte... ...empieza justamente en ese punto... ...donde te haces preguntas poderosas... ...y donde todo tu diseño te dice... ...requiere una actualización... ...cuando ya no puedes más... ...con los procesos de la vida... ...cuando ya no puedes con... ...el empleo que tienes... ...cuando ya no puedes con tu pareja... ...cuando ya no puedes con tus hijos... ...cuando ya no puedes con la familia... ...cuando no puedes contigo mismo... ...en ese punto donde tocas tu sombra incluso porque puede haber vicios, puede haber apegos, puede haber muchas situaciones difíciles o complicadas para tu propia existencia o el punto en donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en este plano. Personas que han estado al borde del suicidio y que tocan su noche oscura del alma. Entonces ahí empieza ese despertar espiritual que que te lleva a conectar con tu más grande propósito, que te llega a conectar con tu misión, que te llega a conectar con lo que tú vienes a regalarle al mundo y que te conecta contigo mismo. Te hace voltearte a ver y ver todos tus potenciales y de qué forma tú puedes entregarlos a otros. Me causa mucho impacto, me, me sorprende mucho este tema porque a la vez es como una etapa en donde se vive mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, como dices, mucha escasez, pero a la vez es una etapa en donde como dices, es un despertar espiritual, o sea, es como tocar este fondo, es el hartazgo, es la o sea, es la, el momento donde dices, ya basta, o sea, ya, ya me cansé, ya me cansé de sufrir Y todo a tu alrededor está súper mal, ya me cansé de sentir dolor, ya me cansé de que nada me salga bien, ya me cansé de no saber por dónde ir o hacia dónde voy, ya me cansé. Pero a la vez es esta etapa en, en donde nace o, o hay algo de ti que brilla, ¿sí? es como, como si estuviéramos hablando de, de esta parábola de diamante. Donde pues es un, una roca, pero hasta que la pules, ¿no? O sea, hasta que la pules te puedes dar cuenta de, de lo precioso y lo bello que eres. Y me causa mucho impacto porque es una etapa que, bueno, se dice una noche, pero puede pasar días, meses, años. Exacto, porque una noche... Oscura del alma como tal es una frase metafórica para describir el tocar tu oscuridad y hacerte consciente de quién eres y qué estás haciendo aquí en este plano tridimensional. Uh -huh. Y aquí podemos ver varias cosas, por ejemplo, si ustedes no son mucho de, del tema espiritual, que dicen eso no es lo mío, ¿qué crees? De todas maneras vas a tener una noche oscura del alma, que es una crisis bastante fuerte que te va a ayudar o a impulsar a un cambio. ¿Cuánto te puedes tardar en esta crisis? Lo que tú quieras, ya sean años, días, meses, horas, ahora sí que eh, tienes libro albedrío, pero si estás en esta eh, vida espiritual es cuando de repente tu yoga ya no está funcionando, la meditación ya es más caótica que otra cosa, la voz que tú sentías que te guiaba ahora es silencio y ahora te estás enfrentando a a ti contra ti. ¿Para qué buscabas a Dios? ¿Para qué buscabas esta espiritualidad? ¿Para qué buscabas incluso hasta bajar de peso, mudarte? En el tema, por ejemplo, los foráneos, que aquí hay team foráneos, es es también el ¿por qué abandoné mi casa? ¿Por qué me fui de ahí? Todas estas preguntas que vienen de un cambio fuerte, pues es esa noche y esta noche nos permite responder porque sí, porque puedo, porque era mi mejor opción, porque era lo único que podía hacer. Pero para llegar a esta respuesta pasas por llanto, enojo, <risa> confusión, a veces hay hasta una pérdida de fe y hay muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes que ya cuando sales dices, ay, era más relajado de lo que yo pensé, ah, pero cuando estás adentro créeme que te estás ahogando en una gota, ni siquiera en un vaso de agua. Yo tengo una duda, ¿se pueden vivir varias noches? O sea, por ejemplo, de repente estoy viviendo por una etapa de una noche oscura y después salgo de ella y pasa el tiempo, transito mi vida, empiezo a crear y disfruto de la, de la vida y de repente otra vez me vuelve a llegar una noche o no. Sí, sí llegan bueno yo ahí difiero un poquito si sí te van a llegar crisis porque son parte del de tu crecimiento te van a llegar cambios también pero como tal el, la noche oscura del alma solamente tiene un único momento que no es como tal una noche un día puede, tener un, puede ser un periodo de tiempo pero solamente tiene un momento porque porque es un antes a tu despertar espiritual Porque si tú ya viviste la noche oscura del alma, es inherente que tu conciencia se despierta. Posteriormente ya va a ser tu elección la que te lleve a generarte estas crisis o a entrar en estos ciclos de sufrimiento o de dolor, porque tú ya lo vas a estar eligiendo como tal. Pero desde la perspectiva que yo manejo, solamente hay una noche oscura del alma es antes a tu despertar espiritual, porque una vez que tú despiertas, ya te haces consciente de tu sombra, te haces consciente de tu luz, de tu oscuridad, y te das cuenta que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, ni ni este, haciendo respiraciones, ni parándote de cabeza, sino realmente es un trabajo interno integral que tiene que ver con atreverte a descubrir quién eres. Ver tu sombra y decir, tengo esto... Estas características, esto me está pasando, esto estoy, estoy viviendo, ver tu luz también y hacer de ello tu propósito y tu misión. Ya conectaste. Te puedes ir desconectando poquito a poquito y entrar en crisis, pero eso ya va a ser tu elección. De acuerdo. Y desde mi punto de vista sí hay varias eh, crisis porque... Eh, el el alma como tal pues tiene que aprender de diferentes maneras, a veces lo que tú creíste que ya había pasado en esa noche oscura va a volver a pasar por un aprendizaje diferente, recordemos que eh, desde mi punto de vista tenemos muchísimos, muchísimos aprendizajes, claro que la primera, esa no va a ser una arrastrada, va a ser una trapeada, sacudida y todo de tu alma, una reestructuración completa… Pero esto no te exime que te pueda dar otra por otra razón, por ejemplo, tú estabas con un tema espiritual hacia Dios y de repente te puede dar una por un tema muy mortal que podría ser un tema corporal, un tema de salud y sí, la segunda, la tercera y la millonésima ya va a ser menos fea, pero sí te dan. Yo me quedo con las dos, a mí me ayudan las dos. <risa> a mí me ayuda a tenerte muchas apoya, sí. A mí me apoya sus dos definiciones y me encanta Sí es que está padre verlo desde diferentes perspectivas Ahora uh -huh. también yo tengo una pregunta A los uh -huh. dos ¿En esto de la noche oscura del alma ¿Tiene algo que ver el ego o no? Sí, pues es el protagonista El único De hecho muchas veces también en, en Dependiendo la, la filosofía que lleves También el, la noche oscura Es la muerte del ego por primera vez pero también habla de los límites y hacia dónde querías llegar tú o don, donde según tú querías llegar y empiezas a conocer qué es el ego y quieres tú como un, un ser pues más allá de eso, algo que no nada más vaya para tu placer aquí ahora, sino para algo posterior. Entonces, sí, ahí está de protagonista. De hecho, del tamaño de tu ego va a ser el tamaño de, o el periodo que tú tengas en la noche oscura del alma. Ahora entiendo todo. <risa> y, y y tu ego va a ser tu mayor entrenador Porque es nuestro mayor maestro De hecho, al momento de que tú tomas el cuerpo eh, La parte de mente Está la parte ego Y ese ego te va a entrenar toda la vida Incluso hasta, hasta cuando tú trasciendas o te vayas Va a haber un periodo de desapego Para tú olvidarte de este personaje no Entonces el ego va, es, es nuestro mayor maestro El ego Dijiste ahorita una palabra, mencionaste. ¿Cuál dijiste? Mencionaste una palabra que es el apego. ¿Qué tal esto del apego con la noche oscura del alma? O sea, el hecho de que estás viviendo una noche oscura del alma y ¿qué es lo que requieres hacer? Desapegarte, soltar, empezar a... Es que, bueno, yo estaba investigando esto... Y, y me causa mucho así como mucho interés porque yo dije, "Ah, cabrón. Creo que yo lo he estado viviendo últimamente." Ya <risa> estando ahí sin saber Yo que no sabía ahí. de este tema, yo dije, "Ah, cabrón. <risa> me, me resonó mucho." Entonces, es como esta parte de Desapegarte de lo que no te funciona o sea Porque en la vida a veces Nos aferramos a que nosotros queremos Vivir o hacer o Deshacer tal y como queremos Y pues eso trae frustración Porque obviamente la vida no va a ser Como tan estructurada No va a resultar tan estructurada Como la quieres llevar ¿no? Entonces es empezar a soltar Empezar a, a A conciliar, a aceptar A que pues las cosas Quizá no van a ser como tú quieras y que empieces a crear algo diferente, vamos es lo que yo creo no sé ustedes qué dicen, hablando del apego y esto de soltar soltar los apegos pues mira, es que muchas veces el lo que a lo que estamos apegados, nos da ciertos límites y cierto sentido de pertenencia por ejemplo, yo me apego a que soy eh, una persona que vive en tal lugar, que habla tal idioma que soy así porque así digo y todos esos apegos Según nosotros somos nosotros, pero pues no, hay un, hay más allá de nuestra existencia, más que algo que podamos creer Incluso en cuanto más fácil puedas eh, soltar este apego, pues más fácil pasa la noche oscura Pero también es el aprender a reconocerte, a, aunque lo que tú crees que te definía, ya no está Y es un, una lección muy dura para el alma, para el ego y mucho despertar de conciencia de saber que ya llegamos a algo más y de repente ese algo más da miedo porque si no soy lo que yo creía que era, ¿quién soy? Y también nos habla de la temporalidad, de que como seres humanos tenemos que comprender la temporalidad y saber que todo lo que podemos encontrar aquí en el mundo material solamente es un medio para tu poder cumplir tu propósito y tu misión y empezar a reconocer nuestros propios apegos porque en la noche oscura del alma tus apegos van a estar enfrente de ti y la palabra apego como tal lleva implícito el ego eh, poder reconocer tus propias heridas porque la noche oscura del alma también es un te muestro en un espejo tu luz tu sombra y en tu sombra vienen tus heridas vienen tus vicios vienen tus patrones vienen tus lo que te frena lo que te sabotea te muestro tu luz tus dones tus talentos tus capacidades y qué vas a hacer con esas herramientas y el, el apego como tal también es otro maestro que lleva implícito el ego o es otra máscara del ego es que no es tan sencillo, como dicen ay, ya se me pasa la noche oscura no, no, espérate, todo lo que trae y realmente tú puedes ver una persona que ya pasó para ahí porque tiene una gran capacidad de empatía, eh, realmente fluye mucho, o sea, ya sé que cuando dicen eh, ay, ah, es que es espiritual y debes fluir, no, es que de verdad acompañas el movimiento de la vida aunque sea en caos porque es muy bonito cuando fluyes y todo te está yendo de maravilla ...pero cuando tienes momentos de confrontación donde dices... ...ah, ya pasé mi noche oscura, yo ya soy un maestro elevado... ...pero qué pasa cuando de repente no puedes llegar porque hay un trafical... En, ...en ese momento donde tú dices, ok, confío en que voy a llegar al momento que tiene que ser... ...ahí estás demostrando también esa... o retroalimentándote... ...este crecimiento que estás teniendo espiritual... ...soltando el control del tiempo, soltando el control de lo que hacen o no los demás... ...y empiezas a fluir con el caos... Esto también para ser un tema para después. ¿Cómo fluir en el caos? ¿Cómo fluir en el caos? Las expectativas, ¿no? También. Expectativa, realidad. Sí, sí, sí, porque... O sea, yo lo veo cañón. Los seres humanos estamos siempre... Pues, caminando nuestra vida en nuestros procesos y nos, a, nos arriesgamos a lo desconocido, a lo nuevo. Pero en cuanto nos arriesgamos a conocer algo... Le impactamos esto, ¿no? Esta expectativa de va a ser así o requiere ser así o tiene que ser así. Y cuando realmente surge la realidad, pues es cuando surge el caos, ¿no? Ajá. Pues es que de hecho hay hasta una tal cual teoría del caos que dice que en realidad no hay nada eh, en desorden. Solo está de manera diferente a lo que tú o a lo que se tenía como nor normal. Entonces, pues también ahí te invita a reflexionar esto, ¿no? Si lo que tú dices que es un caos, quizás es el orden perfecto de las cosas bajo otra perspectiva. Y tú te la estás haciendo de pedo, ¿no? Ajá. Tú estás haciendo sacando el actor que llevas dentro de ese ¡Eh, drama, <risa> que al final de cuentas se trata de una percepción interna, ¿no? Cómo percibes tú al mundo, porque para una persona puede ser la noche oscura del alma, el momento más revelador y más transformador de su vida. ...pero para otra persona puede ser un momento de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Eh, los seres humanos tenemos una gran necesidad de querer controlar todo. Todos tenemos inercia al control. Entonces, en el momento que tú dices... ...me rindo y suelto el control y acepto las cosas tal como son... ...puedes ver una transformación adelante. Pero si tu ego insiste en que tiene que estar de esa forma o de esa manera... ...incluso personas, cosas, lugares, todo... Eh, pues no vas a salir de ahí Vas a estar dando vueltas en ese ciclo Hasta que comprendas esa lección O comprendas ese momento Y aquí me surge otra duda Si alguien nos está escuchando Y está en esa noche oscura del alma ¿Qué es lo que requiere hacer Para empezar a tener este despertar? O sea, como lo dices tú O sea, empezar a crecer a dejar de sufrir, vamos. Yo le diría la palabra silencio. Conectarte con el silencio, escucharte a ti, escuchar qué te informa el mundo. Regresar al silencio. Estamos tan acostumbrados al ruido, estamos tan acostumbrados a hablar, a decir, pero nos olvidamos de escucharnos y de escuchar el momento. ...y de ir a hacer silencio... ...con nosotros mismos... ...y también estaría bien... ...no sé tú qué pienses... ...o, o tú Itzel... Eh, ...porque dices esto de que estamos tan acostumbrados... Al, al, ...al ruido... ...pero a veces... ...el ruido interno... ...o sea, nuestros pensamientos... ...es el peor ruido... ...o sea, la manera en la que creemos las cosas... ...nuestras creencias... ...nos llevan a tener estos resultados... ...entonces... No sé si si de si hecho, te de diría eso. silencio a tus pensamientos porque en realidad son los que te están causando sufrimiento. Tú piensas que es este tu papá, tu mamá, tú piensas que es el vecino, el empleo que no se te dio, la pareja que no se te concretó, tú piensas que es eso, pero en realidad son tus ideas y tus creencias en torno a esa situación. No es el trabajo que no se te dio, es la frustración interna que tiene que ver con tus pensamientos por ese trabajo que no pudiste concretar, en realidad si lo vemos desde una perspectiva espiritual solamente estás luchando con tus pensamientos y tus propias creencias y ahí es donde se requiere poner paz y tranquilidad y cómo vas a encontrar esa paz en medio del caos y en medio de la noche oscura del alma, a silencio, de hecho yo te diría retírate, retírate el tiempo <risa> ahí está la puerta eh, retírate incluso eh, puedes retirarte de, de personas de lugares, estar contigo en un momento y tomar ese momento de rendición de la desde la perspectiva espiritual es me retiro a hacer silencio conmigo y es me conecto con la fuente, Dios, divinidad como tú le llames y hago un momento de rendición que ¿qué es, me rindo no tengo plan no tengo expectativa, lo suelto, me rindo Y yo les diría uh, Para las personas que son igual de caóticas Que yo y que van a decir Didier, es mentira eso de que calla Tus pensamientos porque son bien Bla, bla, bla, bla, bla, sí, mira Yo te voy a enseñar una técnica ancestral para callar Tus pensamientos, vas a decirlos vas a escribirlos, vas a pintarlos, vas a salir a correr, vas a tener que hacer una actividad porque ya cuando tienes cierto tiempo practicando la meditación sí puedes llegar a en un momento de silencio literal, o sea, como te callas tú y callas el, el entorno pero cuando no eres así, tienes que sacarlo de otra manera y yo te diría, la única manera de salir de la noche oscura es no huyendo o sea, enfréntalo. Ah, ¿sabes qué? Es que yo ya me fui a un retiro a media, media sierra y aquí no hay ruido. ¿Y qué te están diciendo tus voces? ¿Qué están diciendo eh, tu cabeza? ¿Qué culpas estás cargando? ¿Qué miedos estás cargando? Y eso literalmente lo que tú quieras, pero tienes que sacarlo. Yo te invitaría, si traes una explosión, explota. Claro que sí, aquí, mira, soy a favor de que explotes. Y después saca las palabras claves no sé, báilalas, escríbelas analízalas, ¿qué es lo que te quieren decir esas palabras? frustración miedo, pobreza, enfermedad ¿qué, qué te quieren decir? ¿a qué las estás relacionando? empieza a escucharte porque muchas veces hacemos lo que estabas comentando Brian, es que hay mucho ruido por fuera pero el ruido de adentro está más fuerte y casi siempre lo acallamos con el ruido de afuera, con canciones con el tráfico, con el ruido de la ciudad o de donde estés Yo te invitaría a que no le tengas miedo al éxito y empieces a escucharte. Quizás como dice Didier, el aislarte te va a ayudar a relajarte y a empezar a, ent a entenderte a ti mismo. Algo muy importante la noche oscura es muy es totalmente personalizada. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tú eres una persona que está acostumbrada a ir a fiestas, quizás ahí te llegue tu noche oscura y tu iluminación. Porque es tu alma, no tienes que andarla comparando con, ay, es que a mí me dijo Itzel que tengo que gritar y resulta que a mí no me gusta gritar yo, pero pinto divino, ¿no? Entonces utiliza tus herramientas, recuerda que te dijimos en algún momento de la Kelarre que, que tienes que usar tus herramientas si tú sabes pintar, cantar, dibujar, eh, no sé, lo que sea que sepas hacer, esa es tu herramienta para poder salir adelante de esta noche oscura. Y al final, una vez que ya conozcas eh, este origen, estas situaciones, ya, ya las puedas sentir, las puedas decir claramente, empiezas a rendirte, efectivamente, ya sabes que pues tus planes no funcionaron muy bien, quizás se solta el control, soltar esos apegos, acudir a algún terapeuta, porque a veces, aunque lo es un proceso totalmente personal y yo diría que es como muy íntimo, Siempre es bueno encontrar herramientas de otros terapeutas, otras personas que ya pasaron por ahí, eh, incluso algún psicólogo que te pueda acompañar, para que tú apliques estas herramientas y este camino sea un poquito menos caótico. Ese sería como mi, mi sabio consejo para que no creas que por salir de la noche oscura ya vas a empezar a levitar, no, solamente tus herramientas y tu conocimiento de ti mismo y de tu entorno, se va a arraigar más y eso te va a ayudar bastante, pero créeme que después tú nos vas a decir en qué te está ayudando, porque es un proceso totalmente personal, como ya lo hemos dicho varias veces aquí, porque es en serio, no hay una noche oscura igual a otra, no da por lo mismo, hay ciertas como características, pero no necesariamente, porque incluso podemos decir que a todos nos debería dar en el mismo momento, y pues no, ni a la misma edad, ni por la misma razón, Así es que te invito a que si estás en este momento, enfréntalo. Nada más no pelees. Bueno, o si quieres pelea, mira, ¿yo quién soy para decirte qué ser? Pero si sí ve las cosas como son y empieza a ver de tus herramientas qué es lo que puedes utilizar. Al final te vas a tener que rendir y entender que la divinidad del universo o en lo que tú creas eh, tiene un orden perfecto para ti, aunque tú no lo entiendas en este momento desapegarte del, de estar corriendo contra reloj, de estar cumpliendo expectativas tuyas o ajenas para que empieces a ser tú en tu mejor versión. Yo te diría que lo que acabas de escuchar está perfecto. Sin embargo, te diría te invitaría a cuestionarte. Te invitaría a cuestionarte acerca de ¿Qué es lo que está a tu alcance? ¿Qué herramientas, como dice Itzel... ¿Qué herramientas tengo para poder salir de esto? Porque quizá lo que dice Didier... Eh, eh, la cuestión del silencio te pueda apoyar... Quizás no... Quizá lo que te dice Itzel... De enfrentar lo, las cosas... De hacerle bien a, a esta noche oscura... Y, y, y empezar a, a hacer algo diferente también te apoye, o quizá no. Pero aquí yo te invitaría, ¿qué es lo mejor para ti? El otro día estaba hablando con, con mi mamá, curiosamente, y me decía ella, es que, ¿sabes qué? A mí la terapia psicológica no, no no no me funciona. Y le digo, a mí a mí sí me funciona. Y, y, y platicábamos exactamente de eso, o sea, sin afán de ver quién es... Uh, la mejor terapia, ni nada, o sea, es como, atrévete a hacerlo, atrévete a vivirlo, de verdad, eh, el, el ir a terapia, tanto psicológica, el, el acudir a una constelación familiar, por ejemplo, a una lectura de cartas, a una canalización de ángeles, a una sesión de coaching, te da como ciertas herramientas, y tú eliges cómo, con cuál, ahora sí que te quedas, ¿no? O sea, con cuál es para ti. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí las constelaciones no. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí la terapia psicológica no, pero ¿qué tal eh, el psicodrama? O eh, ¿qué tal el yoga? O sea, es como buscar en tu interior qué es lo que hace clic contigo y buscarlo. Ahora sí que accionar, porque si te quedas ahí, pues ahí te vas a quedar en la noche oscura del alma toda tu vida, pero la intención es como buscar cuáles son las herramientas que tú tienes a tu alcance y qué empata contigo, con o sea, qué, qué, qué es lo que sintoniza contigo, vamos. Exactamente, qué es lo que vibra contigo. Y yo te diría que todo suma porque todas las terapias tienen una razón, existen por algo, porque todas suman, todas suman a tu proceso de sanación y lo que más vibre contigo toma esas herramientas. Y hay un poder muy grande en dejarte ayudar, ahí, ahí existe un poder muy grande en la parte de me dejo ayudar, saber que no podemos solos, que somos un equipo que necesitamos ayuda de otras personas y lo que más te sume a ti, ábrete. ¿Por qué? Porque el ego tiene mucha resistencia a dejarse ayudar. El ego te dice, no aceptes ayuda, tú puedes solo. es Y entonces <risa> <risa> <risa> sucede eh, ese momento transformador cuando tú dices, me rindo universo, me rindo Dios, como tú lo concibas y acepto ayuda para este tema que tengo, acepto ayuda para este momento. Y si tú quieres ayuda, el universo te va a enviar ayuda. El día de ayer estaba escuchando un podcast. Es que a mí me encanta escuchar podcast, amiguitos. Y el teatro. Sí, sí, sí. O sea, yo me la vivo siempre retroalimentándome, buscando a ver de dónde puedo seguir aprendiendo. Entonces, ayer escuchaba un podcast que tenemos que invitar a esa personita. ¿Sí lo conocen? Sí. Después le diremos quién, quién es, pero él hablaba, él es psicólogo transpersonal, y él hablaba de esto que acaba de decir Didier, de que la última fase de, de nuestro despertar de conciencia es aceptar que no podemos solos, que, que, que requerimos del apoyo de los demás, o sea, de que el otro, tan sencillo, el otro está para reflejarte algo que requieres trabajar, sí o sí, para empezar. Entonces, el hecho de que exista toda una sociedad y toda una comunidad te lleva a a o sea, que busques el apoyo en los demás de que no estás solo y que no se trata de que puedas o requieras hacer todo solo. Hay personas que te pueden ayudar, hay personas que te pueden apoyar y puedes llevar tu proceso de una manera más ligera, de una manera más más corta, vamos, este y lo tenemos que invitar. Me causó mucho impacto porque es cierto, o sea, a veces creemos, yo al menos hablo de mí, a veces creía que decía, bueno, con las herramientas que yo tengo, esto yo puedo solo, y yo lo voy a hacer, y yo, ah, pero cuando por fin conocí, por ejemplo, las constelaciones familiares, yo dije, no, no, realmente no puedo solo. Hay algo interesante, desde constelaciones familiares hay como, no sé si decirlo, es una historia, un cuento que dice que antes de que nazca cada ser humano, todos los, todos los humanos que están vivos dicen sí. Al momento en que dicen que sí, ese ser nace y llega a la tierra y, y hace lo que tiene que hacer. En ese tipo de, de cuentos o de historias, nos hace reflexionar que si toda la humanidad dijo que sí y estás aquí ahora, significa que algo vienes a hacer y no nada más por ti, sino por toda la humanidad. Esta es una de las historias con las que nosotros trabajábamos en el entender que aunque yo pertenezco a mi clan familiar, también pertenezco a una comunidad eh, ya sea estatal, de tierra, podemos decir, país, pero también en parte del mundo y en parte a todos los seres que existen. Y es una historia bastante interesante que es muy larga, pero miren, yo aquí en resumen. Y esto también nos, nos ayuda a entender que el ego sí nos ayuda a diferenciarnos, pero también nos, nos debe apoyar a entender a los demás. A través de mí mismo veo a los demás y a través de los demás me veo a mí mismo. Esto es algo que siempre te van a repetir en cualquier cosa espiritual que tú hagas. No importa, de verdad no importa porque he leído bastante y no importa en cuál te metas. Pero el tema no es tanto leerlo, repetirlo y hacer el mantra, sino entenderlo. E integrarlo a ti mismo para que puedas vivirlo, entender que si tú le haces daño a alguien más te estás haciendo daño a ti, entender que esa herida que tiene esa persona también es tuya y son cosas como muy interesantes cuando ya las comprendes, pero créeme que si estás en la primera etapa del despertar espiritual que es el llamado, pues ahorita todo te parece bonito pero tienes que entender que va a haber procesos altos y bajos y la noche oscura del alma no es un proceso lineal. Incluso puedes estar en círculos diciendo, ¡ay, ah, ya salí! ¡ay, no es cierto! ¡ay, ya salí! ¡ay, no es cierto! Y te puedes ir así bastante tiempo. Lo importante es que tú te des cuenta de qué es lo que está pasando. La conciencia en este momento es como, como el, lo más um, difícil y engañoso que puedes tener. Tienes que confiar en tu intuición, Tienes que confiar en que vas a salir de ahí y en que las herramientas que tienes son suficientes para ese momento. Si no las tienes, créeme que va a llegar alguien, algo que te pueda apoyar en ese momento. Y recuerda que si crees que vas a salir peleando y dando patadas, pues no va a ser así. Aunque si te tomas literalmente muchos de los textos, era una batalla real, ¿verdad? pero normalmente cuando estamos hablando de un despertar espiritual que tiene que ver con lo emocional y lo mental, pues no es tanto una pelea, pero sí es acomodar las cosas como deberían de, de ir para tu mayor bien y no conforme a tus propias expectativas. Ahora, la noche oscura del alma puede suceder en cualquier etapa de la vida, puede suceder incluso en la infancia, hay almas que eligen tener esta noche oscura del alma en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez, no hay como un momento exacto, pero sí hay un momento perfecto. Y la noche oscura del alma te llama a usar todos tus recursos y todos tus potenciales que tú tienes. Cualquier conocimiento adquirido no usado se convierte en letra muerta. La noche oscura del alma te ayuda a que tú digas, pongo en práctica todos mis recursos, todos mis potenciales. Es momento de usar mi conocimiento, es momento de, de pedir ayuda, es momento de abrirme a recibir, es momento eh, de conexión despierta todos los potenciales que hay en ti si lo vemos desde esa perspectiva del tamaño de la crisis va a ser el tamaño de tu crecimiento que significa que si tú aprovechas ese momento porque es un momento muy íntimo para estar contigo va a suceder un crecimiento un crecimiento en todas las áreas de tu vida de forma integral a partir de ese momento sucede que hicieron grandes obras escribieron grandes libros eh, hicieron grandes proyectos, construyeron muchas cosas, de hecho hay muchas personas reconocidas en el mundo que han generado aportes a la humanidad desde científicos, filósofos de diversas áreas que a partir de la noche oscura del alma han tenido momentos de mucha revelación para entregar conocimiento a la humanidad, para dejar un aporte, para realmente conectar con su propósito y con su misión lo cual por consecuencia les va a dar mucho mayor paz, tranquilidad y ...y un sentido de propósito y de servicio. Muy interesante la palabra que usaste, servicio. No sales de la noche oscura del alma... ...si no te conectas profundamente con el servicio hacia ti mismo y hacia los demás. Ojo, hacia los dos lados, porque muchas veces dicen... ...ah, es que ya me iluminé y voy a dejar todo, dejaré de comer, de beber y de dormir... ...para dedicarme al servicio a la humanidad... Claro, hay, hay almas que hicieron ese pacto, pero normalmente no es el camino, sino es un equilibrio entre tener y poder dar. Recuerda que para dar lo mejor de ti tienes que estar lo mejor posible. Y si nos estás tirando locos porque estás diciendo, ¿estos tres de qué están hablando? Mira, te voy a decir en pocas y llanas palabras cuáles son algunos de los síntomas de... La noche oscura, que son la apatía, la soledad, la negación al presente, la necesidad de huida, el desconcierto y la desesperanza. Así es que, si nos estás tirando locos, probablemente estés ahí. ¡Eh, Ale! Que yo te diría, deja de tenerle miedo al proceso de la vida. Deja de tenerle miedo a enfrentar problemas, a enfrentar retos, a romper tus esquemas, a romper paradigmas, a ir en contra de tus creencias, a ir en contra de personas, de lugares, de espacios, deja de tenerle miedo a vivir y aférrate a la vida, aférrate a lo que te da sentido, a lo que te da propósito, empieza a construir haciendo del miedo un aliado, haciendo de tu ego una herramienta para tu crecimiento, yo te diría despierta, y hazte consciente de dónde estás aquí y ahora, qué estás haciendo en este momento aquí en el aquelarra cómo gusto. estás impactando en este momento de tu vida estás impactando al mundo de una forma positiva o de una forma negativa qué estás generando estás generando caos, estás generando conciencia estás creciendo, estás ayudando o estás bloqueando o estás qué estás haciendo, yo te diría qué haces en este momento de tu vida Y yo te, cuestionarte. te invitaría a que ya que tienes todas las respuestas que Didier hizo Dejes a un lado la culpa y cualquier emoción o sentimiento de incapacidad de, o de no merecer Porque muchas veces, eh, digamos, en un caso donde yo sienta que soy la que está haciendo caos, puedo empezar a sentir que no merezco ayuda, que no merezco que me, que me apoyen, que que merezco estar en esta tristeza y oscuridad. Sin embargo, no, ese es otro engaño del ego. No necesitas eso, pero vas a pasar por ahí. Para eh, empezar a entender tu luz, tienes que entender tu oscuridad. Recuerden que somos eh, estamos en la tercera dimensión, así es que somos tres. Oscuridad, luz y ustedes platíquenme qué es lo del medio. Pero es esto que une este equilibrio para no ser pues algo extraño básicamente que pertenece a otra dimensión. Yo los invito a hacer el balance entre lo que piensan, lo que hacen y lo que sienten. Una vez que hagan esto realmente eh, no, no tengan miedo a enfrentarlo. O sea, a mí me decían una frase que se me quedó. Miren, yo tengo muchas frases, pero esta fue algo que a mí me marcó mucho y es nadie estrena pecado. Lo que sea que hayas hecho, lo que sea que hayas pasado No eres la primera y probablemente ni la última persona que lo hizo Y si tú hiciste un pecado nuevo, paténtalo Porque somos billones de personas y alguien la va a querer copiar Entonces, no tengas vergüenza, no tengas culpa Y si la tienes, con todo y culpa y vergüenza Pero sigue avanzando Vas a salir de esta noche y créeme que vas a renacer Como una persona maravillosa que de hecho ni tú mismo conocías Yo te diría que... En este proceso sí, sí o sí, acudas con un profesional que esté apoyándote, que te esté guiando, que que sí o sí te acompañe eh, en este en este camino, en este despertar. Y como dice Didier y como dice Itzel, que, que te animes, que te atrevas a despertar. Mm, allá afuera está bien cañón. Allá afuera te van a poner mil y un trabas, ¿sabes? Allá afuera el sistema... Y te lo platico así, no porque esté en contra del sistema, sino porque es la realidad. Allá afuera te ponen, por ejemplo, mucho entretenimiento para que te alejes de ti mismo. Te ponen, por ejemplo, mil cosas... Eh, un ejemplo muy burdo sería... Series... este Bueno, amo TikTok, pero cuando ves el contenido, ¿no? Hay que ver es mucho contenido, pero poca la calidad. Entonces yo te preguntaría que estás viendo, qué estás escuchando, qué música escuchas, porque cuando escuchas música que solamente te tira el drama, pues ahí te vas a quedar. Entonces también qué libros lees, um, o si no lees. Exactamente también. ¿Qué amistades tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿Hacia dónde hacia dónde te quieres dirigir? Yo te preguntaría todo eso y te diría empieza a crear pasitos de bebé siempre te, te lo repito pasitos de bebé de las frases épicas de la que la re <ríe> sí, sí. vea terapia? <ríe> Ve terapia o sea esto de, de pasitos de bebé es muy cierto yo lo aplico mucho en mi vida porque de repente eh, eh, su servidor es una persona que se exige demasiado entonces el hecho de reconocerse los pasos de bebé que, que da me hacen aterrizar en la tierra saben me hacen valorar el esfuerzo y que y que lo todo lo maravilloso que sueño y que tengo acá en la mente por crear pues no va a suceder de la noche a la mañana se requiere todo un proceso entonces yo te diría pasitos de bebé ve a terapia o sea siéntete acompañado por alguien, por algo ya sea un terapeuta o por alguna religión que también puede funcionar o algún estilo de vida Pero sí, siéntete acompañado, busca el apoyo en comunidad. Yo te diría eso. Exacto, muy buenas recomendaciones. Yo te recomiendo, observa tu ego y, y pregúntate de qué forma tu ego te está saboteando para no tener la vida que quieres, para no conectarte con tu propósito, para no conectarte con tu misión. Como tal, el ego no lo podemos eliminar. Si hay un cuerpo, hay ego. Y el ego nos dura toda la vida, pero sí podemos ser grandes observadores de nosotros mismos, convertirte en el observador y ver esta parte del ego, ver esta parte del espíritu, de qué forma tú te estás conectando y cuestionarlo, observarlo, decir, aquí ya mi ego está metiendo su cuchara, puedo ver esto de otra forma, puedo asimilar esto de otra manera. Y algo que yo eh, siempre les repito mucho, facilítate la vida y facilítate los procesos no mereces complicarte la existencia eh, Tu ego te va a decir Esto es complicado, esto es difícil Esto es... no vas a salir de ahí Pero también estás es otra vocecita Que es la voz del espíritu Que te dice, suelta Que te dice, conecta con contigo Conecta con tus talentos Conecta con tu potencial Ve la belleza del ser humano Que tú eres Y ve la parte luminosa De tu ser también Porque a veces... Puede suceder todo lo contrario, enfocarnos tanto en la oscuridad que nos olvidamos de nuestra propia luz y requerimos encontrar ese punto medio, saber que estamos aquí temporales y que es momento de que hagamos lo que realmente nos apasiona y conectemos con eso. Y con eso las llamas se están apagando, nos vamos a retirar. Sabemos que les hemos dejado bastante información y si estás en este proceso, te mando un abrazo y sabes que todo va a estar bien en su momento. Y les agradecemos mucho habernos acompañado en este Aquelarre. Próximamente tendremos invitados, tendremos algunas sorpresas para ustedes. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Adiós. Apaga el fuego. El Aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como... Y Tarotista, creciendo en conciencia de Hidier Osorio e Intense fantasy